¿Cómo estás? Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y saludos para toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, bien Mario. Bien. Eh, ya de la semana pasada te andábamos buscando porque había novedades, estábamos ah. trabajando a ver si se podía o no eh, hacer una transmisión de fútbol desde General Pico y tengo entendido que hay novedades. Sí, hay novedades. La semana ah. pasada, eh, sobre el, fin, el día jueves, ah. se pudo definir que técnicamente era factible hacer la, la transmisión, ah. es decir el lazo de fibra óptica desde la cancha de ferro desde Pico y llegando a Canal 3, era estable y la señal se mantenía, con lo cual la parte técnica estaba resuelta. Faltaba el otro trámite, el trámite legal, claro. el tema de los derechos. El tema de los derechos del Federal A todavía están en, en discusión eh, para ver cómo, cómo se hace y cómo se avanza si hay alguna empresa interesada en llevar adelante las transmisiones o no, se si estaban negociaciones creo que es desde el año pasado con Paysport Sport, y todavía no se ha llegado, no se ha, no se ha arribado a un, a un acuerdo. Por lo tanto, los derechos pertenecen al Consejo Federal, eh, al Consejo Federal que regula los tres torneos, al Federal A, el Federal B y el Federal C. Sí. Hace poco más de 24 horas logré comunicarme con Juan Pablo Vicon, quien es presidente del Consejo Federal, quien verbalmente autorizó a Canal 3 a transmitir este encuentro. Mm. Pero, eh, ya ayer se envió la nota formal y estamos esperando la respuesta por escrito para poder avanzar en todo esto. Mm. Como los derechos los tiene el Consejo Federal, son ellos los que autorizan. Por ahora, la autorización verbal ya la tenemos. O sea, ya tenemos un camino recorrido y esto va a ser partido a partido. La idea nuestra es transmitir a Ferro en todos sus partidos como local. Y, pero tenemos que pedirlo semana a semana. Esto obedece a que... Si llega a existir un acuerdo en los próximos 15 días entre Tai o cualquier empresa y el Consejo Federal, los derechos del fútbol federal cambiarían de manos y por lo tanto tenemos que hablar con otro interlocutor válido. ¿Es verdad que quisieron transmitir el clásico el último sábado entre el Boys y Belgrano? No, no, ah, no, no, no. No, no, no, no, no, no, se hizo, no se hizo. No, En realidad, bueno, a ver, este, la, la gente de Cana, sí tuvo un acercamiento con, con, mm. con All Boys, pero. Eh, pensaron los dirigentes que podría llegar a restar público, sí. al clásico, la transmisión del encuentro, y no insistimos en, esta, en este sentido. Hubiera sido interesante. Creo que todavía eh, hay, que, hay que avanzar un tiempo. Si nosotros logramos establecer las transmisiones del fútbol como algo, como una constante, yo calculo que los equipos van a ir dándose cuenta de la importancia que tiene poder estar en la televisión desde todo punto de vista. Nuestros fines no son comerciales, pero evidentemente si un partido... Eh, que se ve para 4 o 5 mil personas, no sé cuántos pueden ir a la cancha, un gran encuentro en lo que hay clásico como esto se extiende a toda la provincia, se abre un espectro comercial para los clubes que es eh, un poco más atractivo, sobre todo para aquellos que están acompañando a las instituciones. Pero creo que es una construcción, creo que es una construcción, tiempo por ahí lo vamos a lograr. Mario, ¿cuándo es la transmisión de Ferro? ¿Cuándo juega? mira cuatro, yo todavía no tengo... Bueno, los lo estamos... 18. Eh, eh, sobre todo para que no se superponga... Estamos teniendo, ¿sí? teniendo problemas, Mario, con el... A ver, el... A ver sí, a ver, a ver si me voy a arrimar un poquito a la ventana, si podemos mejorar la señal. Sí, me, ¿De de me decías del partido, si sí, ahí te escucho. Sí, el partido. Yo no tengo la confirmación del horario, pero es probable que sea después de las 18... Uh -huh. O a la partida de las 18 porque creo que no quieren que se superponga con el torneo local. Claro. Eh, así que todavía no tengo confirmación del horario. Mario, y es La un... otra, Sí. sí. No, no, y es, digo, decía, es un desafío para Canal 3 hacer una transmisión desde General Pico, eh, la parte técnica me dijiste que está resuelta, la parte eh, periodística también, me imagino. Y la parte periodística sí, porque el recurso humano lo tenemos, ah. son todos periodistas, camarógrafos y técnicos del canal los que han encargado esto, ah. así que sí, la, el recurso humano está, el recurso técnico nosotros lo estamos desarrollando, hay un móvil que se desmontó totalmente, que era el móvil analógico y se está montando de manera digital. Nos faltan un montón de cosas, pero tenemos otro montón de cosas. Uh -huh. Y como alternativa de esto, eh, como nosotros vamos a transmitir, también Canal 10 de General Roca, que iba a seguir la campaña de Tipoliti y tenía la autorización para hacerlo, van a enviar a General Pico su móvil satelital, pero sin, eh, sin periodistas. Es decir, van a tomar nuestra transmisión y vamos a tener una alternativa a través del satélite y a través de la fibra óptica, como para poder tener un respaldo y garantizar la señal. ¡Oh, qué bueno eso! Hmm. Sí, sí, sí, sí, sí, lo va a estar tomando Canal 10 de General Roca. Y en este sentido te puedo anunciar otra cosa. A Por ver. un lado, que Canal 3, mientras vayamos teniendo la autorización semanal, vamos a poder transmitir a Ferro cada 15 días cuando juegue como local. Pero al mismo tiempo vamos a tomar toda la campaña de Chipoletti desde Canal 10 de Río Negro, siempre y cuando no se superponga con nuestra transmisión los horarios. Ah, okay. Entonces vamos a tener una alternativa de fútbol así, medio regional y el federal, a este eh, fútbol que es comercial, que es codificado a través de la televisión abierta. Uh -huh. Uh -huh. Y estamos en conversaciones con la gente del Consejo Federal, como ellos tienen los derechos, para ver si podemos tomar, siempre y cuando, no se superponga con Ferro o con Chipoletti, la transmisión que ellos decían hacer a través de Argentinísima. Ah. Eh, estamos haciendo, a ver, una gestión que nos va a demandar, es sobre la hora nuevamente, pero que nos va a demandar algún tiempo y que por ahí le podemos dar una alternativa de fútbol eh, a aquellos pampeanos que les gusta el fútbol a través del torneo federal. A. Eh, Mario, la última vez que hablábamos, eh, bueno, dabas la novedad de que no iba a haber transmisiones del fútbol de AFA por aire. Eh, han, hecho, ha, ¿Han hecho alguna gestión? Eh... Sí, no, directamente están cerrados todos los caminos. Claro. La única alternativa que nosotros teníamos de la transmisión por aire era si Canal 7 se quedaba con algún encuentro, aunque sea hasta octubre o hasta fin de año. Pero no, no. tomó todo Fox y la única transmisión posible es a través de los cables. Claro. Inclusive, si ustedes recuerdan, la primera fecha, eh, la TVA, la televisión digital, tomó a través del Deporte B la señal de algunos partidos, sí. e inclusive De Loredo, el titular de, de Arsat, dijo que eso lo iba a hacer hasta fin de año. A la semana siguiente, un comunicado de las empresas le cortaron el rostro y oh, le dijeron sí, no, lo desmintieron no, no. totalmente. el fútbol, es, lo, el fútbol sí. es nuestro y listo. Era la única alternativa que nos quedaba, meternos uh -huh. a través de TDA, tomar la señal y retransmitirla. Así que esas puertas se cerraron, se vedaron ya, hace, ya hace desde el inicio, uh -huh. Bueno. así que nosotros estamos buscando la alternativa que por ahí puede ser válida siempre y cuando los derechos permanezcan en manos del Consejo Federal y nos pueda ir administrando a cuenta gota las canciones que tenemos. Bueno, Mario, eh, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, no, yo les agradezco muchísimo el acompañamiento de siempre de, de Radio Kermés, que ha estado atento a todos los cambios y todas las cosas que vamos haciendo en el canal. Así que les agradezco enormemente. Les agradezco enormemente, les agradezco enormemente este, este gesto. El saludo para la audiencia y para todos los, los colegas de Radio Carmen. Bien, gracias Mar me Mario de nuevo. Abrazo, Pali. Soli. Bien, la palabra de Mario es el director de Canal 3, eh, eh, anticipando Importante, que sí. Canal 3 va a transmitir el partido de Ferro del domingo, todavía no está confirmado el horario, pero cuando se termine... Sí, no salieron los horarios, todavía ah. estuve buscando, y no, no, salen generalmente los miércoles eh, los horarios. Bueno, estaremos mirando entonces a Ferro en su debut de local, en el torneo Federal A. Uh, vamos a 8 y 53 Hacemos una pausa musical ¿eh? Y ya volvemos fui. fui.